No se puede analizar la decadencia de los ferrocarriles sin ponerla bajo el prisma de la propia decadencia de la nación argentina. Y esa decadencia tiene la explicación en la pérdida de la independencia económica.、Eh, ya en el 55 se anula la soberanía nacional de las empresas públicas. Y en el 57 el ministro de Hacienda, Barrier, publica un plan que lleva el nombre de ella, en donde introduce el concepto de déficit ferroviario. Eso da lugar a que el gobierno de f r o n d i c i en el 61 se instrumente el famoso plan Larkin, que no es ni más ni menos que el desguace de los ramales, el cierre de talleres y amplias zonas、eh, y extensas zonas del país sin servicio. La resistencia en ese momento de los ferroviarios frenó la aplicación del plan con una huelga de 42 días, pero sistemáticamente, gobierno tras gobierno,、eh, atacaron al sistema ferroviario. Hasta que en el 24 de marzo del 76, las Fuerzas Armadas, con su carácter absolutamente c i p a l o da el golpe de Estado que abre las puertas a la más ruin de las dependencias económicas, con el instrumento、eh, de la, del endeudamiento externo, que era la finalidad del golpe. ¿La dictadura le deja a los ferroviarios más de 100 desaparecidos? Eh, encarcelados, otros encarcelados y muchísimos despidos,、eh, y el cierre de talleres y el levantamiento de ramales.、Eh, los gobiernos que sucedieron en la dictadura contribuyeron al sometimiento del país a los dictados de las potencias imperiales, y así como tierras y recursos naturales se pusieron a disposición de las multinacionales y bancos, también las empresas del Estado se entregaron a la rapiña. Y el ferrocarril profundizó entonces este, su decadencia. En, en el gobierno de Alfonsín, con su ministro terráneo, se creó la, empresa, la dirección de empresas públicas, que fue un nido de corrupción donde instalaron a funcionarios, como funcionarios, a los representantes de las parasitarias empresas proveedoras del Estado. El director de ese organismo fue Lossovitz, que era presidente de la Cámara de la Industria d e Automotor. Y a Ferrocarriles Argentinos lo mandaron a Manuel Madanes, que era presidente de FAT, el fabricante de los neumáticos. Ellos serían los encargados de administrar los fondos que el Estado le asignaba a las empresas públicas. Estos parásitos vaciaron a las empresas estatales. Para que se recuerde bien: mira, fueron los t e c h i n Macri, b u n j i b o r Fortabá, a c i t i b a n etc. Hoy a estos mismos. Los encontramos dando instrucciones desde el coloquio de ideas. Con Menem en el gobierno, toda la dirigencia política patronal, tanto radicales como peronistas, se unieron a la Santa Cruzada delineada por las potencias imperiales, personificadas por Reagan y Thatcher, y por lo tanto la dirigencia sindical también se alineó junto con toda la patronal. Esta dirigencia archivó para siempre ese tibio programa. De 26 puntos que había levantado la CGT en el 87 y arrancaba con moratoria de deuda externa. Y nunca más, nunca más volvió a mencionar el tema ni a acordarse de la existencia del FMI. En cambio, se volcaron a rapiñar sobre los despojos de las empresas públicas privatizadas o concesionadas, como en el caso de los ferrocarriles. Al igual que contra el plan Larkin, los ferroviarios en ese momento. Dimos una pelea muy fuerte, pero con una mano atada, porque las principales organizaciones, como la Unión Ferroviaria y la Fraternidad, se alinearon al gobierno y la conducción de la pelea fue llevada adelante por una camada de heroicos ferroviarios que no estaban en las directivas de los gremios, pero que eran delegados de base s de diferentes seccionales, que se unificó en una especie de coordinadora que tenía un funcionamiento democrático. Y el mayor peso de, esa, de, de, de ese organismo eran los compañeros fraternales, pero había allí representación de los cuatro gremios. Fueron dos eh, huelgas, eh, ya te dije, heroicas, de más de 40 días. Una fue en el 91 y otra fue en el 92, que fueron memorables por el arrojo y el compromiso de todos esos compañeros. Pero bueno, fue quedando aislado. Y terminó en una derrota que dejó a 90.000 ferroviarios en la calle, que nos dejó a 90.000 ferroviarios en la calle, y la situación de atraso de desastrosa d e del sistema ferroviario que dura hasta hoy. Pero. Por esa tosudez característica del movimiento euroargentino, estamos tratando de reconstruir una representación gremial que responda a los intereses de los trabajadores y que, la, y que pelee por, la, por recuperar el ferrocarril para el pueblo. Por supuesto que hay una brecha importante con los nuevos compañeros ferroviarios porque ellos no vieron la magnitud del ferrocarril y su importancia económica y, y ambiental. Pero están haciendo, por lo menos en el Sarmiento, una gran experiencia en este sentido. Al tomar el planteo de la restatización del ferrocarril con control de los trabajadores y los usuarios.